por la noche estarán jugando Quimza de Santiago del Estero en el estadio Ciudad, frente a Gimnasia Indalo, al equipo conducido por Gonzalo García. Algunos campeones de liga van a intervenir en el juego de hoy, en la serie que comienza hoy por la noche a las 10 en Santiago del Estero. Algunos entrenadores, como por ejemplo el caso de Gonzalo García, ya ha jugado una final, le ocurre lo mismo a Silvio Santander, ambos entrenadores van por Su primer torneo en su eh, historial como directores técnicos de la Liga Nacional de Básquetbol Realmente muy atractivo A partir de la jornada de ayer quedaron sin localidades pensando en lo que será en Comodoro Pero no hay entradas para ver el partido en Santiago del Estero o sea, todo lo que se pueda ver por la tele a lo largo del país va a ser más que atractivo por parte de estos dos grandes equipos que sin lugar a dudas han sido los que mejor han jugado, los que mejores propuestas tienen, los que mejores han ejecutado los planes de los entrenadores y nosotros viviendo la previa aquí en Uno Contra Uno Radio en el Estadio Ciudad tras el entrenamiento de Kimsa. Gallego, buen día, ¿cómo te va? Mati, no era mi buen día para todos, estamos acá en la, en la entrada misma. Este, ...del estadio... ...un estadio que con, con mucha movilidad... ...con mucha gente... ...porque obviamente moviliza... ...al final aquí para Santiago del Estero, ...acaba de terminar hace un ratito nomás... ...el entrenamiento del equipo local de de Kimsa... ...ya está Ignacia de Comodoro adentro... ...algunos colegas que están acá... ...está Federico Chara... Eh, ...también es conductor de Noticias Deportivo... Fabián García... ...el nombre fuerte de Basket Plus y Basket Plus.com... ...Juan Carlos Mechini... ¡oh! ...de Bahía Blanca que el hombre de la transmisión y acá estamos con Silvio Santander, Simón, ¿cómo, ¿Cómo está, buen día, venga todos? Primero me me colé en la práctica y vi la, la, la última parte este te pido permiso públicamente para ir, venir mañana. Paso a pasátil. <risa> hay mucha gente igual. Bueno, sí, sí, mucha gente. bueno eh, ¿cómo está para para para hoy, para esta final? Eh, quizás vos desde lugar de conductor tratando de bajar la ansiedad que tienen todos, ¿no? Y, eh, en realidad me pasan dos cosas que yo creo que si no hay un poco en este momento de ansiedad, de nervio, de gana de deseo, y, y, y algo pasa, ¿no? o sea que hay que tener un poquito cada uno de los jugadores, no solo todo esta situación el tiempo es no ir al ritmo de la gente no no digamos este llegar con tanta revolución en partidos, llegar lo más tranquilo posible, pero me parece que es imposible atraerse de, de todo lo que hay en juego ¿Llegaron eh, los dos mejores? Sí, para mí llegaron los mejores, yo creo bastante en esa frase que dice que la Liga siempre al final termina, digamos, poniendo a los mejores en el lugar que tienen que estar y, y, y me parece que sí, creo que por juego, por funcionamiento y, y también por, por registros han, han sido los mejores. Eh, obviamente que te preocupa todo el equipo de Gonzalo García, eh, no son parecidos los equipos, porque no son parecidos en la forma del juego, porque tienen diferente personal también y por ahí los entrenadores también tienen diferente ideas, pero son dos equipos que respetan mucho su filosofía de juego, Y sobre todo las cosas en la cancha extienden quizás mejor que los otros equipos la idea del entrenador. Me parece que eso está claro a que juega cada equipo, porque me parece que está claro que llegó el mensaje tanto tuyo en Quimza, de principio de temporada, como de Gonzalo García, que ha ido de menor a más. ¿Qué, qué te preocupa de ese equipo de Comodoro, del juego como de Comodoro? y sí, yo siento mucho también eso que los equipos... este por lo menos no van a intentar querer modificar lo que han hecho durante todo el año en la, en la forma de jugar, porque la matriz de juego la tienen aprendida y, y va a tener que ver este quién quién impone un poco el ritmo y, y la forma de jugar. Pero de gimnasia nosotros estamos atentos a, a... es un equipo que tiene claro cómo jugar y, y jugadores que, digamos, vinculan a la creación claramente este, de los santo escala a través del bloqueo directo y alguna salida de tiradores y flancias y del poste bajo tiene jugadores con bonos con bonos este porcentaje de tres puntos y, y me parece que nos tiene que poner a nosotros en una versión digamos de correr un plan defensivo de alto nivel para poder empezar a, a tomar semana ritmo que después aparece el tema del contragolpe y Jorge como sabemos. Así que es, es digamos un equipo que tenemos que remarcar. Eh, si tuviese que elegir este un lugar de la cancha donde por ahí se pueda llegar a definir el juego, ¿no? Eh, hablamos del primer juego, ¿no? No hablamos de toda la serie, lo que va a ir cambiando y va a ser seguramente eh, un larga, la, digo Eh, sí que puede ser el perímetro decís que puede pasar la clave por el poste bajo decís que puede ser la clave defensiva, ¿por dónde crees que puede llegar a pasar? de nuestra parte nosotros vamos a querer eh, defender y bajarles el score y, y poder jugar a campo abierto no me parece que ahí va a estar la clave eh, también imaginamos que el gimnasio lo que va a querer por ahí es jugar un poco algunas posiciones menos, ofensivas un poco más largas y querer quitarnos de un ritmo nuestro. Me parece que es apulciada la que que ganar, independientemente que también después hay un paso donde, a partir del segundo juego, eh, por ahí el tercero o algo, a, aparecen algunos ajustes, pero después ya de, de entrenar nos ponemos mucho en manos de los jugadores, porque ya los rivales se, se van conociendo de memoria, ya aparece, digamos, como un dominio de, de, del conocimiento de lo que hace el otro, y ahí entra a jugar también un poco la parte individual, pero... Eh, por lo menos para la noche, nosotros queremos, queremos ir a nuestro ritmo, queremos este, jugar con riesgo, como lo hemos hecho todo el año de tomar este tiro este, temprano y sobre todo por una defensa que no es de conserva digamos conservadoras que en todo lo contrario es de riesgo eh, Bueno, no digo que sea la misma carrera o, o ni mucho menos pero dos emprendedores que ya han jugado finales de Liga Nacional ¿no? este está mal si no pregunta si es una materia pendiente independientemente del momento en el que llega y que quieren ganar la Liga los dos, tanto Gonzalo García como vos Yo creo que eso tiene que ver mucho con la búsqueda que tiene cada uno. Eh, no sé cómo piensa Gonzalo. Yo creo que todos son los entrenadores eh, de los últimos 15 años de la Liga que que digamos que la honra, que la prestigia. Sí, claro. Realmente es uno de los sí. que mejora que mejor jugar a su equipo y, y no tiene que tener el campeonato para que nosotros, bueno, yo por lo menos me saque el sombrero con él. Y, pero eso me parece que van a buscar. No debería tener sombrero. Claro, no lo entiendo. Me ignórate. No eh, creo que, que el, el caso en el caso mío, yo hablo por lo mío este, yo estoy en esa búsqueda. esta búsqueda. Está claro que soy una persona competitiva y, y quiero ganar, pero bueno, este me siento muy bien también con el camino recorrido en cuanto a cómo puedo hacer jugar a mi equipo. es un partido también que lo quiero siempre ganar. Pero bueno, es la búsqueda del campeonato. Chalamos también con amigos este fuera fuera de antes de esta nota decíamos que los dos han llegado a las finales de la Vida con equipos que por ahí no estaban, este planes de nadie para llegar a la final de la Vida, Gonzalo con Jiménez y la Plata, y vos con luz en este caso este los equipos son los que mejor han jugado, ¿no? Sí. Es raro eso también, ¿eh? Sí, es raro, por ahí se da, la de Gonzalo, por ejemplo, ese año me parece que era Boca-Atenas, en la consideración de todo el mundo, y él elimina Atenas. ¿Y el otro nosotros creo que la, la, todos esperaban regata Peñarol y salimos con la nube ahí eh, pero nada bueno, na, nada, me parece que eh, son experiencias que uno también toma y está bueno de a ver, yo creo que siempre llegara, así que este ahora el que juegue mejor está no A ver, ¿de qué depende que la serie sea larga o sea corta? no porque digo, vos tuviste una serie que no fue la más larga contra temas de Córdoba eh, si hubiese jugado cuatro juegos pero que podía haber sido a cinco o a seis, este, porque hubo partidos donde ustedes jugaron un menos que Atenas como el segundo punto de la serie sacó Atenas una gran ventaja se quedó sin lazo al final, ustedes fueron muy agresivos en defensa, han vuelto un partido tremendo el primero fue al revés, siempre Atenas de atrás, de atrás, de atrás, llegó a poner a cuatro puntos no pudo dar vuelta y los dos partidos en Córdoba fueron también dos partidos parejísimos a veces el hecho de decir la serie no es larga o es corta pero los juegos son realmente parejos Exacto. yo pienso eso, yo pienso que no tiene que ver la cantidad de partidos tiene que ver el desarrollo de los partidos Puede ser una serie, la de apenas puede haber sido una serie de 3-0, porque nosotros también tuvimos el cierre del tercero claro. para ganarlo, y sin embargo la paridad fue absoluta. Más allá que por el primer juego sacamos una estadística, también la sacó apenas en el segundo. Entonces no no, no creo que la cantidad de partidos determine si es pareja o no. Y en esta serie, no sé si va a ser larga o corta, lo que creo que a priori se presenta una serie pareja, que es lo que, que tenemos que resolver todo porque es así, es que jugar bien no cierre de partido. ¿Te preocupa de sobremanera todo lo de Ginecho, ya me lo dijiste, este el hecho de que en esta temporada eh, haya empezado a ganar de visitante y que haya definido dos series importantes de visitante eso también este seguramente habrá charlado porque le ganaron a, a Quilmes en el Nación y a Peñarol nada más y nada menos que en el polio deportivo. seguro que también eso lo charlaste con los jugadores Sí, sí nosotros conocemos todo lo que viene imaginaste y lo respetamos mucho y la verdad que también estamos hablando mucho de lo nuestro y tampoco se valora tanto nos sacamos a Atenas después de 17 partidos que no perdieron su casa no. y, y a San Martín después de 18 que no perdieron pero parece que no se nota. Este, los dos equipos ganamos visitantes y luego tenemos, tenemos mérito. Tenés razón, tenés razón. Que pasa es que uno parece como que... No, porque el final se lo tiene el final destacó, destacó porque sacó dos localidades duros a un equipo como peñarola a otro como Kirchner. Es muy meritorio, pero yo creo que también los nuestros meritorio porque las dos localidades de Atena y de San Martín han sido muy muy ásperas para cerrar la liga. Bueno, vos le asegurás la gente que vamos a linda final. Sí, quisiéramos eso, que se juegue bien al básquet y tengamos final. Bueno, ¿se puede decir los cinco titulares? como venimos entrando más o menos de, no, este Penca, Guirre, García Vega, Mainoldi va, amiga, amiga? ¿lo tenés otros cinco? no, <ríe> gracias bueno, bueno, la palabra de Silvio Santander, sí. eh, la puerta mismo del club este, ahí a está ver Fabi puerta, Eh, con respecto a lo que decía Santander que le preguntabas, a Gimnasia Indalo le costó mucho más ganar que a Kimsa de visitantes si bien los resultados que <ríe> obtuvieron los dos son buenos, y la otra, con respecto a la forma de juego, esto que nos contaba Silvio Santander, de lo que van a buscar, eh, las estadísticas en la etapa de